Muy bien, aquí estamos esperando para hablar contigo de economía. Bueno, tenemos una, unas cuantas, este, unos cuantos tips, unos cuantos temas, pero uno en particular que、eh, llamó un poco la atención en los últimos días, aunque si uno más o menos estudia el tema o ha venido estudiando el tema, no debería asombrar mucho, que está vinculado a la competitividad y lo caro que está el Uruguay con respecto a otros países. Pero、eh, empecemos por el comienzo. El viernes pasado, la,、eh, el, estado, el gobierno de Estados Unidos,、eh, las oficinas económicas y de estadística de Estados Unidos dieron un dato bastante alentador. Estados Unidos cierra el año 2022 con un crecimiento del 2,1%. El último、eh, informe, el último trimestre, fue positivo, 0,7%. Y digo que es、eh, bastante alentador porque el inicio del año pasado y los informes que veíamos de los principales. Las principales figuras económicas y empresariales de Estados Unidos marcaban un año 22 que iba a cerrar con una recesión bastante、eh, importante o relativamente importante. Bueno, cosa que finalmente、eh, se detuvo a mitad de año, concretamente los primeros dos trimestres, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos cayó, 0,4 y 0,1, y a partir del de tercer、eh, trimestre, a partir de mitad de año, Se recuperó, hubo una recuperación moderada, pero por lo menos detuvo la caída y eso impulsa a、eh, expectativas bastante interesantes o positivas para el próximo año. De hecho, el FMI prevé que para el año próximo Estados Unidos vaya a crecer, el año 23, este, perdón, este, crecería un 1,4%, ya lejos de la recesión de la que se había hablado hasta hace apenas algunas semanas. Otros países, otra s zona, s Europa crecería 0,7%. Reino Unido está en, en problemas a partir de distintos.、Eh, bueno, en, principalmente un problema político tienen con、eh, la conducción y a partir de ahí con las políticas económicas que han tenido idas y vueltas. Bueno, ese t sí estaría en recesión en este año. Países、eh, interesantes para Uruguay como China c r e c e 5,2%, estimado también Brasil 1,2%, Argentina 2%. Esto implica que no habría、eh, mayor, si no ocurre nada este, inesperado, ¿verdad? No habría mayor expectativa negativa para nuestro país. Los principales socios crecen poco, pero al menos están creciendo. Y China, que es el gran motor, vuelve ser e c u p e r a a nivel, e s yo diría que, prepandemia, tasas interesantes. De hecho, el último informe del índice CERES de la actividad económica uruguaya que es de avanzada. Prevé que en enero se eh, eh, aumentó 0,1% y también cortó una racha de dos meses de caída, lo cual estaría indicando que, si se mantienen las condiciones actuales, en el primer trimestre de este año Uruguay estaría por lo menos paliando bastante una recesión que parecía、eh, completamente anunciada. Por otro lado, y acá vamos a la noticia de fondo, se publicó en los últimos días. Eh, lo que se llama el índice Big Mac, o sea, es una, un indicador económico con muchos, muchas objeciones y muchas、eh, precauciones en el momento de analizarlo, pero bastante fácil de comprender. Esas es son las ventajas que tiene. Lo que hace este índice es compara a los distintos países y analiza el precio en dólares de la hamburguesa Big Mac sola, sin papas fritas, sin bebidas, y lo compara entre los distintos países, y de esa manera. Siendo un producto absolutamente homogéneo, es verdad, el Big Mac es el mismo en todas las partes este, en donde se comercializa, en todos los países. Bueno, Uruguay está dentro de los principales países en cuanto a caro. El Big Mac es、mmm, casi que uno de los tres o cuatro países donde, de, de, de entre los que se analizó, donde el Big Mac es más caro.、Eh, nos gana Suiza, como siempre, todos los años está un poquito más caro que nosotros, pero luego venimos nosotros, el, el Big Mac en Suiza. Está a $6,98 en s Uruguay, dependiendo del tipo de cambio que uno tome, pero tomando la, los últimos datos, están $6,85 el e que analizó el informe. $6,85. Y para tener una referencia, países como en Estados Unidos, está a $5,36. Brasil, $4,31. Argentina, e s a r $4,29. O sea, somos un país caro、eh, para consumir、eh, Big Mac.、Eh, esto se arrastra al resto de los productos también. Somos un país caro, hemos perdido fuertemente competitividad. Y más allá, de, repito, de todas las objeciones que uno le puede plantear a este índice, es bastante ilustrativo. Más que nada, y eso sí,、eh, ese trabajo me lo tomé yo, no lo tiene el análisis. Si uno compara el mismo informe del año pasado con respecto a este, el Big Mac se encareció bastante en nuestro país. Fruto de que los precios han aumentado y que el dólar ha caído, e l combo ese es perfecto para todos los precios en dólares, se ha trasladado a precio y ha subido bastante, mientras que en Suiza, por ejemplo, se mantiene exactamente el mismo valor que tenía en la medición del de índice Big Mac del año pasado. O sea que nosotros nos acercamos a Suiza en cuanto a los precios de los Big Mac y la mayoría de los países se han mantenido por lo menos c o n s t a n t e o i n c l u s i v e ha bajado. El precio con un aumento de los valores cambiarios. Y aquí está el tema: el dólar, que te, el valor del dólar, de acuerdo a este estudio, repito, con todos los bemoles correspondientes a tener en cuenta, que, eh, eh, que、eh, bah, generaría un equilibrio、mm -hmm. eh, este, en, el, en el precio de g i m a l tendría que estar el dólar a 50 pesos, estamos a 39, bastante lejos del de precio este de paridad. ¿Qué?、Eh, Un dato no menor, porque en realidad refleja otras cosas. No solo el m i n m a que está caro aquí en dólares. Este, preguntarle a los turistas de cualquier parte del mundo que vengan encuentran que el país está caro. Y esto tiene un motivo de fondo. Los precios en pesos están subiendo y el dólar está bajando. Ese combo que fue bastante fuerte en el año 2022, esperemos que se revierta este año porque, bueno. Eh, nos volveríamos menos competitivos, por lo menos podemos decir lo mismo que dijimos el año pasado a esta altura. En esto, sí que somos la Suiza de América, somos los más parecidos a Suiza, somos los vicecampeones、claro. del mundo. En Big Mac, exactamente, vicecampeones del mundo, ¿Qué tal? Estamos, detrás de Suiza, estamos detrás de Suiza. Y si esto sigue así, el año que viene lo pasamos.、Joder. Bueno, bueno quien te dice, no hay que perder las esperanzas como, como en el fútbol, pero en, al, al revés, ¿no? Sí, la bueno, verdad que sí. Este, quiero hacerte una, una pregunta sobre el tema de los combustibles. Ayer bueno, surgió la noticia de que no hay variantes en, en el precio de la nafta, del gas o i l pero sí del gas. Y vos sabés que se habla de 10 pesos de aumento ¿no? en, en, sí. en el gas. En definitiva, la garrafa aumentó 130 pesos de un día para otro. Sí, este, efectivamente, era la que estaba más, este, menos, se había ajustado menos en,、uh -huh. este, en periodos anteriores,、eh, por obvios motivos, c o n el tema cuando se acerca al interno e e los que más se usa para la calefacción en nuestro país, se había,、eh, se había aplastado bastante el precio y bueno, se está ajustando ahora.、Mmm, sí, efectivamente, es un, un golpe fuerte, ¿verdad? Lo vamos a sentir cuando usemos más este, el gas. En este momento no tanto, pero. Se、sí, ha t i d o un aumento que, muy fuerte. Pensé que iba a ser algo más gradual, ¿no? De repente ir, ir arrimando el precio, pero aumentando, no sé, 3, 4 pesos este, en cada ajuste, pero realmente, porque, bueno, te dicen 10, 10 pesos, sí, ¿no? Pero este, 10%. No. Bueno, sí, pero este, una garrafa eh, eh, lleva 13 kilos. No podés,、sí. no podés este, eh, cortar la garrafa al medio, ¿sí? Y bueno, son、no. 130 pesos de aumento en una garrafa, ¿no? Exactamente, es,、mm. es una cantidad importante y repito, para un producto que es el principal,、eh, la, la, la principal materia de, primo, de prima para calefaccionar este, en, en el invierno. Y bueno, Jorge, estas cosas acá estamos acostumbrados a que la gradualidad parece que q u e d a un poco de lado, es o todo o nada, o no sube o sube fuertemente. Claro, Entonces,、oh, claro. hemos, este, hemos estado en esa últimamente, en, en, en esas políticas que. Bueno, tienen sus pros y sus contras.、En、la gran contra es que cuando suben se sienten bastante. ¿Mauro, algo más o redondeamos por acá? Por acá redondeamos hoy、Juan. Bárbaro, nos reencontramos la semana que viene. Gracias. Con gusto, buena semana para todos. Igual para ti. Chao.